su columna semanal en Radiocracia. Eh, ¿Qué tal? Buen día, Mari. Buen día, Juan Pablo, para vos y para toda la audiencia de Radio Kermés y de Radiocracia. Gracias. Está, está, estoy muy gustoso de tenerte de nuevo, Mari. Tenemos unos minutos para desarrollar eh, es tu columna que tanto bien nos hace escuchar todas las semanas. Qué, qué bueno eso que me decís porque me, me reconforta cuando ¿no? tantas veces... Este, a las mujeres, sobre todo a las mujeres que, que participamos de estos movimientos eh, de reclamo y de, y de exigencias, este, nos maltratan muchas veces con la palabra o con la opinión. Entonces, bueno, por ahí reconforta este, escuchar esto que decís de que estabas esperando poder hablar un ratito conmigo. La verdad que lo mío es solamente, como te digo siempre, eh, algo para, para dejar en la reflexión en la reflexión de todas y de todos los que nos escuchan y, y en pensar, y pensar que los cambios se pueden producir, aunque sean muy lentos, pero, pero que tenemos que comprometernos en esos cambios ¿no? que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque en este caso hablemos de desigualdades, hablemos de, de micromachismos, hablemos de misoginia tal vez, ¿no? Y como yo te decía tantas veces a las que nos consideramos y nos proclamamos y nos reivindicamos como feministas nos acusan de, de esto, ¿no? de que pasamos la vida reivindicando una, una igualdad que muchas personas consideran que ya está concedida y en realidad está concedida, concedida en lo formal pero no en la práctica y en la realidad y con observar realidades cotidianas que pasan todos los días con los ojos bi bien abiertos bien abiertos podemos percibirlas por lo menos si tenemos la mirada entrenada para esto no eh, y podemos ponerlo por ahí en palabras porque cuando nos llaman radicales feminazis y, y otras lindezas de este tipo no que ya las conocemos pero bueno eso en realidad las mujeres que militamos no, no, no nos afecta porque nosotras estamos muy convencidas de nuestro compromiso y de nuestra acción. Y, y a veces decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ahí están las desigualdades, ¿no? Que las, mantienen, las mantenemos ocultas muchas veces y que están ocultas a nuestros ojos, ¿no? Como yo te decía, están en un orden establecido, naturalizadas, y hay que tener el ojo especialmente entrenado para, para poder llegar a verlas. Y, y podemos llegar a desgranar algunas de esas normalidades, entre comillas, de las que te hablo. Mira, las mujeres que sentimos muchas veces miedo. El miedo, que es una potente arma que, que nos domina, ¿no?, muchas veces. El miedo, por ejemplo, a caminar solas de noche, es un hecho que todas conocemos porque lo hemos padecido en alguna ocasión. Y ese miedo real es la consecuencia de ocupar el espacio público que simbólicamente pertenece a los hombres. Y el mensaje que se transmite es que somos mujeres. No podemos transitar cuando oscurecido, porque ellos pueden ocuparlo todo, incluso nuestro cuerpo. Eh, eso, eso es un espacio, como dije, simbólicamente atribuido a los varones. Es como que si las mujeres transitamos de noche y en un lugar peligroso, este, estamos expuestas a que los varones eh, hagan con nosotras lo que quieran. Otras cosas que por ahí están legalmente establecidas, ¿no? Y que muchas personas lo, lo toman así como, como que es lo que debe ser, eh, es que, por ejemplo, el papá o la mamá en una familia pueden reducir, si quieren, su jornada laboral para el cuidado de sus criaturas menores o muchas veces para el cuidado de familiares. Pero como las tareas de cuidado han sido tradicionalmente un rol destinado a las mujeres, somos las mujeres mayoritariamente las que tomamos por ahí un permiso en nuestro trabajo para atender esas necesidades, ¿no? Eso nos lleva a que tenemos una reducción salarial que muchas veces afectará en el futuro o en el peor de los casos también muchas mujeres deciden abandonar sus empleos o sus trabajos para dedicarse al cuidado, como te decía, de personas mayores, menores o, en muchos casos, a veces dependientes. Y eso también implica la pérdida de la independencia económica de las mujeres, ¿no? esa, esa autonomía, que nosotras, econom, autonomía económica que tantas veces reivindicamos. Otra cosa que está muy instalada también y que necesariamente tenemos que revisar, y el que a mí me resulta muy penosa ¿no? es el uso del lenguaje no inclusivo, o dicho de otra forma, el uso del lenguaje sexista, porque existe demasiado sexismo en el lenguaje, por ejemplo, cada vez que se usa el genérico masculino. Las mujeres eh, históricamente hemos sido obligadas a incluirnos o a sentirnos incluidas en el genérico masculino y existe un sexismo entonces así y así existe y desigualdad mucha gente te dice bueno pero esto es cuestión de que le tenemos que agregar, a, agregar eh, palabras a la, a la frase o a la oración o al relato una cuestión de economía de recursos lingüísticos pareciera ser ¿no? yo a través de muchos años he logrado incorporar Este, la visibilidad en el lenguaje a mí no me cuesta nada tener que agregar un, un artículo más o una todas y todos no me, no me significa ninguna exigencia especial eh, pero todavía se hace esa, esa, esa defensa de, que, de la economía del, del recurso del lenguaje eh, y se puede hacer de distintas maneras no esta, esta incorporación del lenguaje diferente sin caer muchas veces en tener que estar aumentando, por así decirlo, la cantidad de palabras. Este, porque, bueno, escuchamos, vos lo habrás escuchado como tantas personas, porque es, es así y es sistemático. Por ejemplo, en las escuelas, siempre se habla de alumnos, de chicos, eh, de profes, inclusive cuando hacen reunión de padres, siempre está el masculino presente, siempre está el masculino presente. Y, y es hora de ir cambiando eso. Yo digo que no nos cuesta nada incorporar la A en nuestro lenguaje, porque las mujeres hemos sido demasiados siglos invisibilizadas y lo que no se nombra no existe. Qué y, profundo, ¿eh? Qué profundo, porque eso marca realmente un grado de desigualdad. Que, que, que, que tiene muchos siglos sí. de, de, de estar ahí, ¿no? Sí, y tal y cual. está tan naturalizado que uno este, ni siquiera se dio cuenta por dónde pasó toda esa naturalización. Exactamente. Eh, estaba pensando, Mari, eh, por ejemplo, sí. sin ir más lejos, en el nombre de, de la patria, ¿no? Que uh -huh. a pesar de ser una palabra eh, femenina, digamos, este, tiene su versión también eh, profundamente patriarcal, patriarcal sí. claro, porque, porque nunca nos hablaron de la matria Mari. Exactamente. Son cosas que están en nuestro cotidiano, hacer y decir, ¿no? Pero yo creo que con una interesante reflexión y un aprendizaje, porque todo tiene que ver con el aprendizaje eh, y la incorporación de estas cosas, que por supuesto, como digo y como vos bien decís, están incorporadas, ¿no? pero que las podemos ir cambiando. Parecen cosas muy mínimas, pero todo esto también tiene que ver con, el, con los micromachismos que se repiten habitualmente y que que pretenden naturalizar estas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con las desigualdades y tiene que ver con esos micromachismos que, como por ejemplo, no sé, ¿viste? Cuando, cuando se hacen los chistes, los famosos chistes, que son absolutamente machistas generalmente, o cuando en estas cuestiones, mira, mira tan simples como esto de que eh, una niña o un niño antes de nacer ya tiene en su familia absolutamente dispuesto así entre comillas, su género. Esto es decir, bueno, el baloncito le regalamos la pelota o los botines y a las niñas, bueno, el jueguito de, de, de, de cocina o la muñeca. O sea, desde, desde el nacimiento ya nos condicionan en, en los roles, que tenemos que ocupar en esta sociedad, ¿no? La cocinita, eh, la planchita. Sí, el... y, la, y las bebés para cuidarlas porque tenemos que ser madres, además. Y el muñeco bebé, tal cual. Sí, sí, tal cual. Pueden, Entonces, parecer, bueno. pueden parecer cosas minúsculas, Mari, pero definitivamente esta tarea que haces vos y el espacio que nos damos para pensar, para eh, este, poner la cabecita un poco en remojo, este, definitivamente debe ser un trabajo que en algún momento va a ir dando sus frutos. Sí, yo creo que sí, que es como yo te decía al principio, solo se trata de poder pensarlo, repensarlo y poder ir... Este, siendo partes todas y todos, de, del cambio, de, de, de la solución de todo esto. Porque, bueno, cuando hablamos de los micromachismos, estos que, que pasan desapercibidos muchas veces, ¿cuántas veces habrás escuchado vos esto de... Bueno, las minas manejan como el traste, ¿viste? Porque eso está estipulado que las mujeres no deberíamos manejar. O cuando te dicen, ¿por qué no vas a lavar los platos? ¿No? Sí, sí, como muy... si fuera solamente son pequeñeces, pero están incorporadas dentro de nuestra cultura y, y esto también cuando habrás escuchado vos y hemos escuchado todas y todos cuando te dicen y bueno, si se pone ese short ¿viste? o esa pollerita corta es porque está provocando. Entonces eso también es como que justifica, fíjate que lo hemos hablado un montón de veces en estos últimos tiempos, desgraciadamente, hasta justifica la cultura de la violación. El... Esto como de decir que porque nos vestimos de determinada manera, o andamos de noche en una calle, o vamos al boliche, o este, no, no, nos mostramos de manera este, absolutamente libre, estamos provocando hasta que nos violen. Eso está muy arraigado en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es la ocasión, digo yo, porque todo esto trata también de, de, de, de cambiar con, esta, con estas cosas cuestiones tan arraigadas como decíamos recién, la violencia machista es una cadena de muchos eslabones de micromachismo como los que recién pusimos como ejemplo. Pero no nos olvidemos que la violencia machista, que está encadenada a estos micromachismos, finalizan muchas veces, desgraciadamente, con la muerte de una mujer. Entonces, bueno, no justifiquemos entonces con estos micromachismos y seamos parte de la solución, o sea, empecemos desde, desde nuestro interior y desde nuestro lugar, y de donde trabajamos, y de donde estudiamos, desde nuestros entornos más cercanos, este, a poder ir, no sé, cuestionándonos estas cuestiones, ¿no?, y poder reflexionar sobre esto, y poder ir, aunque sea lentamente, cambiando estas, estas cuestiones que, que llevan a esta situación de absoluta desigualdad y de absoluta violencia hacia las mujeres y de una discriminación importante, obviamente. Definitivamente son parte de nuestro propio entramado social. Tal cual. Gracias, Mari, por este contacto. Al contrario. Abrazo, compañero. Estamos esperando entonces a que venga la semana que viene, a que llegue para estar de nuevo escuchando la palabra de Mari Servino con la columna de género en Radiocracia.